Encontraron a Don Goyo Muertecito en el arroyo Amarrado con más agua flotando dentro del agua Que lo mataron por celo Fue lo que le dijeron Y ahora están preguntando Quién fue el que lo mató Yo no estaba en el arroyo Cuando se murió Don Goyo Pregunte y pregunte y en el enmollo. Ese muerto no lo cargo yo. Que lo cargue aquel que lo mató. Ese muerto no lo cargo yo. Que lo cargue aquel que lo mató. Ese muerto no lo cargo yo. Que lo cargue aquel que lo mató. Encontraron a Don Goyo. Muertecito en el arroz raden kom maar naar huis. Bovendien is het een beetje koud. Ik ga naar que me dijeron y ahora están preguntando quién fue el que lo mató yo ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik ga naar que Ik ga naar huis. Ik ga No lo cargo yo, Te lo cargué aquí.